Bueno, y canto el tema Resistiré y la gente le encanta, o sea, la gente canta con buena. Y bueno... Y yo... ¿Te animás a cantar así a capela? Sí, lo que pasa es que no sé cómo me va a salir. Y cántate eh... algo ya que está. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre en la salida, Y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cuesta mantenerme en pie cuando se revelen los recuerdos y me claven contra la pared resistiré herida frente a todo me volveré De hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Bueno, más o menos la Carpela es muy difícil cantar Pero vos sos un audaz en todo, te digo En las denuncias